¡Qué bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Qué bien me han presentado! Ya no sé qué decir yo ahora. Bueno, sí. Bueno. <coughs> ¿sabéis, que, ¿Sabéis que soy el doctor sapo? Lo acaban de decir, pero a que no sabéis cuál es mi nombre real. Miguel. Me llamo Miguel. Encantado. ¿Hay algún Miguel aquí? ¿No? Bueno. ¿Tú conoces a uno? Bueno, pues dale saludos de mi parte. Pues nada, que estoy muy contento de estar aquí en este 40 aniversario de Onda Polígono, la radio del barrio. Y he venido... Eh, he venido aquí... A... Voy a empezar. Porque he venido dispuesto... Voy a ¿Qué, qué venía yo? ¿A qué, qué iba a hacer yo? A contar un... ¿A contar un cuento? ¿Sí? ¿A cantar una canción o a contar un cuento? Que ya me estáis liando, ¿eh? ¿Las dos cosas juntas? Eso es difícil, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Yo es que soy de Guadalajara. Sabéis que los de Guadalajara somos un poquito despistados. Me he quedado en blanco. No me acuerdo de nada, pero siempre llevo mi caja. Aquí llevo mis cosas. Entonces, si os parece, voy a sacar mis cosas, que seguro que así me acuerdo de a qué venía yo a este, a este parque tan bonito. ¿Os parece? ¿Puedo sacar mis cosas? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Que no la líe? No líe un desastre, te lo prometo. Venga, voy. Puede salir cualquier cosa, ¿eh? Aviso. Unos cascabeles. cascabeles, claro, porque vamos a cantar todas juntas la Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Qué pasa? ¿Que no es Navidad? Lo sabía. Bueno, no pasa nada que he traído otro instrumento que vale para cualquier época del año, veréis. estáis de ritmo aquí en Toledo uh. además esta pandereta es especial porque mirad lo que tiene aquí ¡Tachán! ¿para qué puede servir esta goma elástica? no a ver alguien que tenga familiares músicos para la mano no En la mano ya lo tengo en el pie muy bien Y así tengo las manos libres para seguir sacando cosas de mi caja mientras hago ritmo con mi pie que podéis seguir haciendo palmas, si queréis. Si sois capaces, ¿Eh? Es difícil, pero podéis hacerlo. Va, venga. A ver qué tengo por aquí. Mira. Una... trompeta... bocina... Mira, mirad. ¡Uy, que se me rompe! ¿Una? Pues no, es un trombón. Estas va a encantar, veréis. Tranquilos que no voy a pitar, que es muy grande, no, no voy a pitar, no, no. No, no insistáis, no, no, no. No pienso pitar, no. No, jamás pitaré, jamás. No, no, no. Venga, vale. A ver, que tampoco, tampoco suena tan fuerte. Es grande, pero... Es de árbitro. Me acabo de acordar a que venía yo aquí. Ya me he acordado. Venía a presentaros a mi amigo Sam. ¿Conocéis a Sam? ¿No? Fenomenal. Os le voy a presentar. Está aquí dentro. <coughs> Perdonad que soy muy despistado. Se me había olvidado ponerme mi... Mi gorro es el doctor Sapo. ¿Qué tal? ¿Podemos seguir? Aquí está, Sam, te presento a toda esta gente tan maja de Toledo Podéis saludarle, ¿eh? que es muy simpático Bueno, Sam es un ratoncito que es amigo mío Y a partir de hoy va a ser amigo de todas vosotras y de todos vosotros Se llama Samuel, pero todos sus amigos le llaman Eso es, así que Sam, bueno además, Sam no es un ratón cualquiera, eh Es un ratón especial porque tiene su propio cuento. Las aventuras de Sam. ¿A que lo conocéis? ¿No? ¿Lo has leído? ¡Hombre! ¿Lo tienes en casa? ¡Qué maravilla! A ver, que levante la mano quién tiene las aventuras de Sam en su casa. ¡Hala! Pues hay unos cuantos y unas cuantas. Bueno, para todos los demás, tenéis suerte porque he traído aquí un cuento... Aquí está. Las aventuras de Sam. Es un cuento muy especial, mirad. ¿Qué veis? Letras. Un disco al final, ¿eh? Cómo lo habéis gipeado, ¿eh? ¿Un disco con qué? Con música. ¿Os gustan las canciones? ¡Bien! Porque justamente hoy, casualmente, he traído... He traído esta flauta para cantar una canción. ¿Qué? Bien, era para ver si estabais atentas. Bien, es una armónica. Eh, voy a tocarla, va. Ahí está, ese ritmo, ese ritmo de palmas ahí. Gracias. Bien, bien, el aplausímetro funciona, ¿eh? No ha venido, pero he traído la guitarra. Casi, no, no es eléctrica, es española porque tiene las cuerdas de nylon, mira. Lo que pasa es que se enchufa, con lo cual también es eléctrica. Es electroespañola. Pero no te interesa mucho la explicación. Bueno, ahora sí, voy a intentar hacer una cosa, a ver si me sale. Esto es difícil, porque voy a intentar. Bueno, primero voy a sacar esto, a ver si alguien sabe lo que es. No, no es una trampa. Muy bien, para sujetar la armónica. Porque voy a intentar, a ver si me sale. Es difícil, pero a veces me sale. Y es que voy a tocar... ¿eh? La armónica, la pandereta, la guitarra y cantar cuatro cosas a la vez. A ver si me sale. Sí. es para mí, hey. Y aunque no tengamos sueños, voy a darte un trozo de canción, hey. Se nos ha encendido el corazón, pero se apagó la luz sin darnos cuenta. ¿Y cómo si el mundo es mágico? Y en calma abuela somos dos puntos de un cuadro que nos se encuentran y cómo sin dibujarle un sol al mundo mágico. Es por ti que sé que tengo el don también para no pensar en ti. Que a veces tengo la impresión de que llorabas por mí y aunque no nos queden besos, te regalan trozo de canción para ti, se nos ha encendido el corazón, pero se apagó la luz. Otra vez sin darnos cuenta Y cómo si el mundo es mágico Y en calma vuela Somos dos puntos de un cuadro Que nos encuentran Y cómo sin dibujar un sol Al mundo y esas Y en calma vuela somos dos puntos del mismo cuadro que no se encuentran sin dibujarle un sol al mundo mágico. Muy bien, dadas esas palmas, sí señor. A ritmo, muy bien. Bueno, pues nada, voy a empezar con el cuento de las aventuras de Sam. ¿Queréis saber cómo empieza o no? Venga, va. Voy a, Tú te lo sabes ya, pero hombre. Voy a contar el principio solo, ¿eh? un trocito, así con musiquita de fondo. Era así una vez, un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel. Pero todos sus amigos del polígono le llamaban... Muy bien. Vivía en una caja de cartón llena de agujeros. Le encantaba reír y saltar encima de la almohada, pero sobre todo le gustaba jugar al ajedrez. De hecho, era el campeón de su barrio, el barrio del polígono. Pero un día jugando al ajedrez con su amigo Sam perdió la partida y se enfadó mucho. Ay, Se enfadó tanto que esa misma noche se escapó de su caja de cartón y se asomó a la ventana. Sam estaba distraído pensando cuál había sido su error cuando de pronto en el cielo nocturno apareció una estrella preciosa. Sam se enamoró inmediatamente de ella. Ay, Pensó que era la estrella más bonita que jamás había visto y se volvió tan loco, tan loco, tan loco que decidió... Eh, tú te le sabes. ¡Salir a buscarla! ¡Claro que sí! Así que se puso una bufanda para no pasar frío Cogió su pistola de juguete Y se marchó Tengo un ratón En una caja de cartón Que me encontré pensando en ti Con agujeros para que pueda respirar Y es amor lo que le doy de comer Porque el alpiste no le sienta bien Por las mañanas se levanta antes que yo Y pega brincos en la almohada Y no quiere volverse a la caja Y me vuelve loco Y me vuelve loco Se marchó porque perdió al ajedrez y aunque en la China le han tratado muy bien por las mañanas se encarama en mi balcón y se hace pis en mi ventana y no quiere volverse a la caja y me vuelve loco y me vuelve loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Y sin saber por qué Me noto una cosita Que me sube por la tripa Y que Me vuelve loco Sin tener por qué Y a veces se le asoma La colita Y hacer el to no se me da muy bien y no tengo otro vestido que ponerme para volverme loco. Volverme loco. Tengo un ratón en una caja de cartón que me encontré pensando en ti. Muchas gracias. Bueno, ya conocéis a Sam, pero ahora vamos a seguir el cuento de las aventuras de Sam. Pero ¿sabéis qué pasa? Claro, faltan muchos personajes, pero es que estoy tan cansado de contarlo siempre igual. así una vez, no sé cuántas y colorín colorado. Y he pensado que hoy sea especial y en vez de contar yo el cuento, Lo contéis vosotras y vosotros. ¡Eh, a qué mola! Claro, estaréis pensando, ¿y cómo lo vamos a contar? Pues muy fácil, porque para eso he traído... ¡El dado! ¡Que no se me ha olvid... ¡Eh, muy bien! Estáis ahí, estáis ahí. Bueno, ¿cómo se llama este ratón? Bueno, se llama Samuel, pero todos sus amigos y amigas del barrio del polígono le llamáis ese que me gusta a mí. Bueno, pues resulta que en el resto de las caras de este dado es tan especial, aparecen todos los personajes de este cuento de. ¡Las aventuras de Sam! A ver cómo lo hacéis vosotros, las aventuras de. Pero hay que hacerlo con la mano así para arriba, como si fuera un cartel luminoso en el cielo. ¡Va! ¡Las aventuras de Sam! ¡Qué bien! Bueno, pues... Bueno, aquí está Rogelio, el caracol. Bueno, pues he pensado que igual os apetece algún voluntario o voluntaria salir al escenario, lanzar el dado y decidir cómo sigue el cuento. Es decir, la siguiente canción. ¿Tú quieres tirar el dado? Venga, vente para acá. Mira, por ahí, tienes que rodear por ahí, por la derecha, y ahí hay unas escaleras. Eso es. ¡Qué motivación! ¡Qué maravilla! Ay. Ana Rosa va a lanzar el dado y va a decidir cómo sigue este cuento. Las aventuras de Sam. Venga, Ana Rosa, lanza a ver qué te sacas. A la primera. Ha encontrado la estrella a la primera. Coge coge el dado y, y muéstralo al público para que vean que no hacemos trampas y para que te den un fuerte aplauso a esta niña. Qué bonita tienes la cara, ¿eh? qué bien te han pintado. ¿eh? Por la mañana, Por la mañana qué maravilla. Bueno, ya te puedes sentar, amiga. Muchas gracias. Has traído la estrella. Bueno, a ver qué hacemos ahora, porque si Sam encuentra la estrella a la primera, se acaba el cuento y ¿qué hacemos? ¿Eh? Que hay que hacer? nada te, te puedes ir otra vez a donde estabas pero por dónde has venido muchas gracias adiós qué maravilla mira vamos a hacer una cosa se me ocurre una idea y es en vez de cantarle una canción a la estrella de Sam cantemos una canción a la estrella nuestra sabéis cuál es no Ten, ya pero la nuestra a ver la estrella más cercana al planeta Tierra que es el Sol Y cuántas cosas bonitas hay bajo el sol, ¿eh? Miles y miles de cosas bonitas hay bajo el sol. ¿eh? Los árboles, los parques, los festivales. Los niños y las niñas, de cero a cien. Yo soy un bicho azul que se perdió en un campo colorado. Soy de la legión. Me duermo en la trinchera, ya la hoguera voy, porque un pitufo sin seta, ni espitufo ni es nada, perdona, no llevo receta. Yo soy un vendedor sin vocación para engañar al personal. Un barba azul con tibia y calavera ya a la ruina voy porque un pastor sin ovejas no se gana ni el pan perdona voy en primera y es que bajo el sol hay tantas cosas tantos bichos con vida tu amor sin medida yo sé que la verdad no se olvida aunque duela la herida y nos hayan pillado sin carne porque bajo el sol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 Hay una canción tan bonita, que dice... ¡Cuántas cosas bonitas hay! ¡Qué bonito es este parque, por favor! ¡Qué bonita es la gente de Toledo! Bueno, ¿quién va a lanzar el dado? Ahora, a ver, otro voluntario, voluntario. Mira, aquella niña. Vente para acá. Vente para acá. Por aquí, tienes que dar la vuelta. Habéis visto qué turuta tengo, ¿eh? La tengo aquí enganchada en esta flor para que no se me pierda. ¡Hola! Atención, porque Alma va a lanzar el dado y va a decidir la siguiente canción. Alma, cuando quieras. Un fuerte aplauso, por favor, para esta niña que nos ha traído a Espinete. ¿Tú conoces a Espinete, Alma? ¿No? Bueno, no pasa nada. Es entendible, ¿verdad? Ya te puedes sentar. Bueno, sentar, volver a tu sitio. Bueno, se entiende que Espinete, bueno, los canosos y canosas aquí presentes sí que le conocéis. Eh, es que Spinete era un personaje maravilloso que salía por la tele en un programa cuando yo era pequeño. Era un erizo de color rosa que iba todo el día en pelotas. ¿Y sabéis lo que hacía? Cuando llegaba la hora de acostarse, se vestía, se ponía el pijama. Iba al revés. Fue el primer, el primer antisistema, el primer punky que yo conocí. Un punky de, de fieltro. Pero bueno, tenía, le, tené, le tenemos... Mucho cariño, ¿verdad? Los que le conocemos. Y además sale en este cuento, en Las aventuras de Sam. Y tiene su propia canción y se la vamos a cantar. Va, tenéis que dar la entrada a los niños y niñas para dedicársela a los adúlteros, o sea, a los adultos. Va, ¿cómo es la entrada? ¿No sabéis cómo es la entrada? ¿En inglés? A one, two, one, two, three. Four. Venga, va. Muy bien, pero vamos a intentar hacerlo todas a la vez. Entonces yo digo, a one, a two, y vosotras. A one, two, three, four, y ahí entramos. ¿Vale? Venga, y yo me cojo la turuta, va. ¿Preparadas? A ver, pitos. Esto es un reggae, eh, cuidado. A one, a two, Yo. Le gusta tomar el sol, siempre atento a rebuscar y tesoros encontrar y me rasco la barriga con muchísimo interés mientras vuelo alguna cosa, pues me gusta mucho leer, hace tiempo que viví en el bosque tan feliz y yeah, pero al barrio vine yo pues me mola el mogollón esas palmas tengo pinchos en la espalda pero por delante no para que cuando te abrace no te pinche el corazón rock and roll como soy tan alto corro brinco y salto Soy espinete de listo malisto de aquí Y también me encojo, vigilo de reojo Si vienes al barrio, pregúntale alguno por mí. A one, a two A Como yo, le gusta tomar el sol. Siempre atento a rebuscar y tesoros a encontrar. Y me rasco la barriga con muchísimo interés mientras vuelo alguna cosa. Pues me gusta mucho leer rock and. Roll. Soy tan alto, corro, brinco y salto Soy espineta, el erizo más listo de aquí Y también me encojo, vigilo de reojo Si vienes al barrio, pregúntale alguno por mí Hace tiempo que viví En el bosque tan feliz Pero al barrio del polígono vine yo Pues me mola el mogollón, esas palmas ahí Tengo pinchos en la espalda Pero por delante no Para que cuando te abrace yo No te pinche el corazón Chin oh. ¡Qué gran personaje! Bueno, ¿quién va a lanzar el dado ahora? Venga tú, vente para acá. soy muchas, ¿eh? No, por el, por ahí no hay escalera. Por ahí no hay. Ah, pero puedes subir, vale. Sí, también, te, también es verdad. ¿Cómo te llamas? alma? La segunda alma de hoy. Alma va a coger el dado. Ah, gracias, Alma. Muchas gracias, me lo guardo aquí. Alma va a coger el dado y va a decidir el futuro de la humanidad y de este espectáculo también, Alma. Justo el que querías, ¿a que sí? Eh, qué bueno, un fuerte aplauso, por favor, para Alma. Pues esto es un fuerte aplauso, hombre, que nos ha traído a Rogelio, el caracol. Alma, Alma le conoce, ¿a que sí? Tú conoces a Rogelio, ¿verdad? Pero para quien no le conozca, Rogelio no es un caracol cualquiera, ¿verdad, Alma? Es un caracol muy especial y muy valiente. ¿Sabéis por qué? Porque Rogelio... Bueno, ya, ya te puedes volver, Alma, gracias por tu ayuda. Porque Rogelio es un caracol dispuesto a arriesgarlo todo, hasta su propia vida, para alcanzar su sueño, su meta, su anhelo. Sí, amigos y amigas. Eso que tanto le gusta a un caracol. ¡La lechuga! lechuga. ¡Oy, vos, Pero tengo una mala noticia. Comer, sí. días. Cuatro días sin comer lleva Rogelio. Está a punto de morir de hambre. A punto de morir. ¡Rogelio! Y ha visto una lechuga. Pero... Exactamente. Mirad, ponéos en situación. Aquí está Rogelio el Caracol, hambriento, a punto de morir. Aquí está la lechuga, mmm, verde fresquita, y en el medio hay una carretera, no, una autopista. Pobre Rogelio, ¿cómo lo veis? Mal. ¿Alguna vez habéis visto a un caracol cruzar la autopista? ¿No? ¿Sí? Claro, pero porque tú lo has leído, ¿viste? Vamos a ver si se nos ocurre alguna idea de cómo podemos ayudar a Rogelio. ¿A ¿Alguien se le ocurre alguna idea? A ver, a esta niña. Que se monte en un skate, Rogelio, en skateboard. ¡Qué buena! Muy buena. ¿Te mola el skate o qué? Da igual. A ver, dinos una idea. Que coja carrerilla. Que mira a los lados, ¿no? Y cuando no pasen coches, pille carrerilla y atraviese la carretera. Claro, ¿sabéis lo que pasa? que Yo creo que aquí en Toledo, en el barrio del, po del Polígono, hay bastantes Rogelios y Rogelias. Se ¿Eh? veo por ahí bastantes Rogelios y Rogelias. Porque todos queremos una lechuga. Bueno, esa es una metáfora. Todos queremos cumplir nuestro sueño y a veces no es fácil, a veces pues tenemos miedo, tenemos dudas y nos viene muy bien el que nos viene muy bien, pues, pues un amigo, alguien que nos diga vamos, que tú puedes conseguirlo. A por ello, tú eres capaz. ¡Vamos, Rogelio! ¡Tú puedes! ¡A por esa lechuga! Eh, vamos a aprovechar, ya que estamos aquí bastantes, vamos a animar a Rogelio ahí. ¡Rogelio, Rogelio, Rogelio, Rogelio, Rogelio! ¡Vamos, Rogelio! ¡A por esa lechuga! ¡Aguanchu! animalitos muy atentos era una noche de invierno para el caracol rogelio va tan despacio que ya está saliendo el sol tú no lo pises ten cuidado que tiene una misión es rogelio el caracol una lechuga allí al otro lado de la autopista. Y harto de pasar hambruna la ve tan verde, tan rica. No tengas miedo, sí, la muerte está a la vista, porque Rogelio está embalado. Cuidado, desperta! Rogelio! Pon el turbo y no les tengas miedo Todos! Rogelio, Rogelio Mira para adelante Que ya no está tan lejos A contar un cuento, y todos los animalitos muy atentos. Era una noche de invierno, para nuestro amigo Rogelio el caracol. Y Rogelio metió primera, después metió segunda, luego metió tercera. Rogelio el caracol Nadie daba un duro Normal por Rogelio Vosotros fuerte eh. Es un caracol Muy buena uh, es. Rogelio, Rogelio Es un caracol Qué bien, muy bien, muy bien Ahí, ahí, hay Rogelios y Rogelias por aquí Bueno, faltan, faltan caras por salir todavía. Ese niño, vente para acá. Es que soy muchas. ¿Cómo? Ah, dos? A ver, que tenemos una pareja por aquí que se llaman. La tercera Alma, ¿ya? Pero ¿cuánta Alma tiene esta, este barrio, no? Alma y Aymar ¿van a lanzar, ¿Vais a lanzar el dado a la vez o cómo lo tenéis pensado hacer? ¿A la vez? Y van a decidir la siguiente canción a la de tres, va. Una, dos y tres. ¡Rogelio el Caracol! el ¿Qué ha pasado? Ah, que esta ya la hemos tocado, ¿no? Ah, pues tirar, tirar otra vez, venga. Una, dos y tres. Otra vez. Esa, esa, esa salió también. Claro, cada vez la cosa se complica, más, se complica más. Una, dos y tres. Venga, ánimo. Otra vez. Una, dos y tres. Ahí está. Eh, ¡Rogelio el caracol! El... Esta ya la hemos tocado, es verdad, perdón. Venga, una... Oye, ¿falta alguna por salir? Ah, venga, una, dos y tres, va. Ha salido Sam, pero esta no había salido, pero es la primera que hemos tocado. Así que repetís, venga. Os estáis hinchando, eh, a tirar el dado. Una, dos y tres. ¡Bien! Enseñarlo, enseñarlo. Mostrad lo que habéis sacado para que os aplaudan, os den un gran aplauso. Ha costado un poquito más, pero lo han conseguido. Muchas gracias, amigos. Ya podéis volver a vuestro sitio. Gracias. Ya le hemos cantado una canción al sol, ¿no? Bueno, la he cantado yo, pero vosotras no habéis cantado todavía, ¿eh? No, no habéis cantado. ¿Sabéis cantar? ¿Cómo estáis por aquí de, de cantar? ¿No la sabéis? Mira, esta la vais a cantar. La vamos a cantar todos juntos porque es una canción del sol, pero que es muy bonita cuando la, la cantamos todos juntos. A ver, vamos a ensayarla primero. Dice... Dice... Bueno, voy a afinar un momentín. Voy a afinar la guitarra un momentín. Perdonad. ¿Sabéis para qué se afina la guitarra? Para que suene bien. Es que esta canción es tan bonita que merece la pena darle una afinadita a la guitarra para que suene bonita. Ya veréis. La vamos a ensayar primero, ¿eh? porque a lo mejor no la sabéis. Entonces la ensayamos. Es una frase solamente, es ¿eh? muy sencilla. El estribillo solo es una frase. Yo creo que iba a quedar muy bonita. Va. Dice... Dice... Yo quiero estar... Un poco más cerca del sol Y ya, venga, vosotros Yo quiero estar Un poco más cerca del sol Muy bien, venga, todos juntos, ¿eh? Yo quiero estar Un poco más cerca del sol Hay que afinar un poquito más, venga, esforzaros, va Yo quiero estar Un poco más cerca del sol Muy bien, falta un poquito más fuerte y lo tenemos, va Yo quiero estar un poco más. Lo tenemos, lo tenemos. Muy bien, empezamos. Hay un ogro que está queriendo jugar contigo. Hay que desmontar todo lo que da el sentido. Hoy ha sido el comienzo. Yo te invito a jugar. Porque letrita empieza, rebota en mi cabeza, si el mundo se parece a un corazón de melón. Oh, oh, oh. Me gusta estar con los humanos, pero no sé cómo saludar, si besar o estrechar la mano. Yo quiero estar un poco más cerca del sol. A ver cómo cantan estos humanos. Yo quiero estar un poco más cerca del sol. Muy bien. Yo quiero estar un poco más cerca del sol. Muy bien. Y la última un poco más fuerte, va. Yo quiero estar. Un poco más cerca del sol. Muy bien. Un poco más cerca del sol. Me gusta estar con los humanos de Toledo. Pero no sé cómo saludar, si besar o estrechar la mano. sin gravedad y busco una cometa para volver a empezar va todas juntas yo quiero estar un poco más cerca del sol qué bonito cantáis y sí, señor yo quiero estar un poco más cerca del sol hacemos una muy suave muy suave muy suave muy suave Yo quiero estar un poco más cerca del sol. Qué bonito. Y la última bien fuerte. Yo quiero estar un poco más cerca del sol. Muy bien. Un poco más cerca del sol. Os aplaudo yo, qué bien, qué bonito, yo sabía que ibais a cantar bien. Ay, qué pena me da irme ya, pero es que solo falta por salir una cara del dado, a ver quién es capaz de sacarla. Mira, este niño tiene cara de que, de que la va a sacar. Vente, vente. Tú, tú, sí, tú, vente, vente. Te pareces a mi sobrino. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Sabes, Juan, que tienes la difícil tarea de sacar la única cara del dado que falta por salir? ¿Vale? Venga, coge el dado. Localiza tu objetivo primero, a ver cuál es la que falta. Ya, la No hace falta. Ya la has sacado. Uy, casi, Juan. Casi, casi, ¿eh? Venga, otra, a por ella. Tienes que sacar a Tarzán. ¿Conoces a Tarzán, Juan? Sí, pues venga, a ver si lo sacas. ¡Juan, enséñalo! Ya pensaba que, que nos quedábamos a merendar. Un fuerte aplauso, por favor, para este niño que ha traído a Tarzán. ¿Todo el mundo conoce a Tarzán? ¿Sabéis que Tarzán vive en la...? En la selva, en la jungla. Y que está todo el día está subido por los, por los árboles y que tiene una amiga. Juan, ya te puedes volver a tu sitio, si quieres. Tiene una amiga que es una mona, que es una chimpancé, que es famosísima, es conocida en todo el mundo, y es la mona... Eso es. Claro, es que Chita no... no los niños y niñas no conocen tanto a Chita. Esto es un poco también más de, de los padres y abuelos, también incluso. Bueno, eh, Chita es la mejor amiga de Tarzán, pero tengo una mala noticia, otra vez, por favor. Qué mala noticia... Que se ha perdido Chita. Se ha perdido y Tarzán no la encuentra y está desesperado, está entristecido, está desesperado porque no encuentra a su mejor amiga. ¿Y sabéis por dónde se ha perdido encima? ¿Sabéis por dónde se ha perdido Chita? Por la ciudad. Por la ciudad de Toledo. Podemos encontrarla. De hecho, Tarzán me ha pedido ayuda, me ha dicho, doctor Sapo, por favor, ayúdame que no encuentro a mi amiga Chita. Y se ha puesto a llorar. Y yo le he dicho, tranquilo, Tarzán, porque justo hoy voy al Parque de los Alcázares al 40 aniversario de Onda Polígono. Y seguramente ahí hay un montón de niños y niñas hiper imaginativos y creativos que tienen alguna idea de cómo se podría encontrar un mono, o una mona en este caso, en una ciudad. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿A ti, Alma? En el zoo, muy buena, claro. A lo mejor Chita dice, voy a tirar, a ver si encuentro algún mono colega en el zoo. Buena idea. ¿Alguna otra? ¿Tú? Preguntar a la gente. ¿Ha visto una mona por aquí? Sí, preguntar a todo el mundo. Muy buena idea. ¿Tienes, ¿Tú tienes otra idea? Los árboles, claro, porque un mono evidentemente, pues anda que no hay árboles aquí, para buscar. ¡Ay, qué difícil, eh! ¿Tú tienes otra idea? dinosla. ¿Hay un safari aquí? No, pero tiene que ser aquí en Toledo. Bueno, pero buena idea, buen apunte. Buen apunte. La última, va. En los tejados, en los árboles, preguntar a la gente, en el zoo. Oye, se me acaba de ocurrir a mí una idea que igual, igual, igual os va a gustar. ¿Sabéis cuál? Pues hacer mucho ruido. Entre todos, ahora que somos unos cuantos, para que Chita nos escuche y venga hasta aquí. ¿Sabéis cómo podemos hacer mucho ruido? Haciendo todos juntos el grito de Tarzán. ¿Sabéis cómo es el grito de Tarzán? ¿Cómo es? Muy bien, pero ese es el antiguo. Ese es el antiguo. ¿El nuevo no, le, no, no controláis? ¿El nuevo? Me parece que voy a voy a hacer una demostración. ¿Tenéis ganas de gritar? Porque si no, no... ¿En serio? ¿Los niños y niñas ¿Tenéis ganas de gritar? ¿Los, los adultos y adultas ¿Tenéis ganas de gritar? ¡Sí! Vale, más los niños Pero bueno, yo digo que esto... Viene... O sea, a los padres y tal Que esto también es una terapia Bastante... que viene muy bien Venga, no me enrollo eh, La demostración, lo más importante Del grito de Tarzán Es dónde empieza y dónde acaba para así hacerlo todos juntos, ¿va? El grito de Tarzán empieza aquí, la mayor y termina, muy importante también, aquí, fa sostenido mayor, ¿va? Empieza, acaba. Dejarme a mí, eh, voy a hacer una demostración, pero la hago yo solo, ¿vale? Aguantar esas ganas, <risa> voy. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿No? ¿Repito? Sabéis quedado que flipados ¿Tenéis ganas? ¿Seréis capaces de, de hacer el grito tan fuerte o incluso más que el mío? Pero espérate, acuérdate dónde empieza y dónde acaba Es importante, ¿va? ¿Preparadas? Atención que voy, ¿eh? Coger aire, coger aire bueno a pa pasar Toledo tampoco ha sido para tanto a ver, ¿habéis, habéis merendado yo he oído el grito ese muy hay que sacar ahí pensar una cosa pensar que en casa en el cole todo el rato os estarán diciendo niño no grites, baja el tono por favor no grite no grite no grite pues ahora es el momento de la venganza. Podéis sacar ahí todo eso que, que tenéis aquí que os molesta, que decir ay toda la semana en el cole y ya quiero gritar y, y, y liberarme. Es muy, está muy guay, ¿eh? Podéis hacerlo, venga. ¿Preparadas? Coger aire. Atención, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Bueno, y ahora lo vamos a repetir, pero ya en el estribillo de la canción, ¿va? ¿Sabéis lo que es el estribillo, no? Va. A one, a two. Vengo del campo y no sé nada. Todo me sienta mal. Los animales se han puesto traje. ¿Dónde están Chita y los demás? Esto es la jungla. Las flores no crecen aquí. Está mal vista la verdad. No hay estaciones y sobran ecuaciones. Eh, yo al campo me pienso largar. ¿Qué más da si estoy de paso? Tarzana ha vuelto a la ciudad. ¿Quién anda suelto a ver ese grito? ¡Una, dos, tres! ¡Vosotros! Tarzana vuelto. Los perros no saben hablar. Wow, wow, wow. Está prohibido respirar Ay. por los balcones ilusiones, eh, ¿dónde están Chita y los demás? ¿Y qué más da si estoy de paso? Tarzana ha vuelto a la ciudad ¿Quién anda suelto a... a ver ese grito Toledo? Una, dos, tres, vosotras Muy buena No entiendo el reglamento Sito en el barrio del polígono. Hay muchos tarzanes por aquí. Y muchas tarzanas también. Gracias, tarzanes y tarzanas de Toledo, del barrio del Polígono. ¡Qué buen grito! Ay. Bueno, ha sido un placer. Enhorabuena por ese 40 aniversario ahora. Después viene una bandaza que se llama Lujamen, ¿no? Lujamens. Bueno, no, no sé exactamente, pero es maravillosa. Tocan súper bien ahí. Vamos, me ha encantado lo que he escuchado. Así que no vayáis muy lejos y disfrutar mucho. Ha sido un placer. ¿Os ha gustado? Se me ha olvidado decir, siempre lo digo, que, que tengo el cuento aquí de las aventuras de Sam, que vale 10 pavetes, por si alguien se lo quiere llevar, firmado por el autor con su CD, con sus dibujos, con toda esta historia contada y con todos los personajes y todas las canciones ahí en un, en un librito... Muy bonito, ¿vale? Ahí estoy, por si alguien lo quiere. ¿Vale? Gracias, eh. Gracias, Toledo. Gracias, Barrio El Polígono. Gracias, Onda Polígono. Y hasta pronto. Nos vemos.